Bueno, seguimos con la mañana de la radio y estamos recibiendo aquí al compañero Guillermo Mació, que entró como una tromba porque tenía todo preparado un programa de qué venía a hablar, pero sí. hubo que cambiar por razones de, por de razones, necesidad. Por razones de beneficiar a la audiencia, beneficiar entre comillas, porque es aportar un poco más de angustia. <risas> Sobre una noticia que acaba de estallar en Colonia, acá la prensa montevideana no se ha dado por enterada, y es que, como la audiencia recordará, en primer lugar, algún paréntesis, un saludo a toda la audiencia, mis respetos, y me deseo de que todos estén bien. Como venía de anunciar, yo tenía un tema para seguir trabajando relativo a las candidaturas, pero... Surge en Colonia, como todos ustedes saben, la planta de mayor productividad de pasta de celulosa está en Punta Pereira, que es una punta del río de la Plata. Al costado está el pueblo de Conchillas uh -huh. y ahí está la playa la plaza, una de las plantas más activas de Monte del Plata. Bueno, ¿qué pasó? La planta tiene tal capacidad productiva que no hay forma de abastecerla con troncos de madera que se transporta de toda la zona aledaña y también de los departamentos de La Valleja, Florida, para abastecer la planta al ritmo que la planta es capaz de producir pasta de celulosa. Por consiguiente, hace poco vino una delegación de la cúpula de la planta a visitar al presidente Vázquez, que yo ingenuamente, seguramente los oyentes lo vieron en la televisión, que el presidente Vázquez recibió a la cúpula de las plantas de celulosa. Yo creí que era una visita de cortesía. Claro. Nada de cortesía. Venían a exigirle que el sistema de transporte desde los montes a la planta se cambiara de modo tal que la planta pudiera ser abastecida en cantidad y en tiempo, con lo que la planta de Punta Pereira es capaz de devorar troncos que hasta ahora no se alcanzaba porque el transporte que se dispone en el Uruguay, que no es ferrocarril, sino camiones, cérrimos y remolques, es insuficiente. Entonces, el gobierno, dicho directamente, el presidente Vázquez, acepta que se introduzcan camiones de gran porte que todavía no existen en el Uruguay porque las carreteras no tienen ni la resistencia ni el ancho suficiente. Pero, haciendo una excepción, se los habilita que traigan esos camiones que no son semirremolques, sino que son camiones remolque Es decir, acá están las fotos y esto estalló ...como una bomba en Colonia... ...respecto a lo que significa... Uh -huh. ...y además... ...los camiones... ...estaban regulados por una frecuencia... ...entre cada viaje... ...un viaje atrás de otro... ...cada tantos minutos... ...también se cambió la frecuencia... ...del traslado de los camiones... ...y tengo acá los datos... ...el Poder Ejecutivo... ...autorizó... ...bajo determinadas condiciones a Zona Franca, Punta Pereira, y a Celulosa y Energía, Punta Pereira, Monte del Plata, el aumento que se determina en el número promedio diario de camiones a la planta Punta Pereira. La resolución del Ministerio de Transporte y Obras Públicas está fechada el 20 de agosto de 2019. La Dirección Nacional de Vialidad informó en julio ...de 2018 a la Dirección de Medio Ambiente... ...que en concordancia con los criterios generales... ...de autorizaciones de acceso a emprendimientos... ...sobre rutas nacionales... ...recibió la petición sobre un aumento... ...de los límites diarios y promedio mensual... de número de camiones que ingresan a la planta de Punta Pereira... ...estableciendo en la resolución de fecha 26 de diciembre de 1914, proporcional al aumento de producción autorizado, producción tal y cual. En hecho, ¿qué significa? Los camiones que existen en el Uruguay no sirven. Y se van a empezar camiones que son tri, no son semiremolques, sino son triples remolques, que tienen una capacidad, tienen una longitud amplia de 30 metros de largo y tienen una capacidad de carga de 46 a 50 toneladas cada uno. Con lo cual al camión convencional que conocemos se le agrega un vagón atrás y aumentan en un tercio la carga y eso más o menos en una frecuencia de 48 viajes por día ció esto eh, tiene de, de por sí ya un montón de aristas para de, de los cuales hablar por ejemplo se les va a exigir un pago superior del canon para reparar las rutas no, no seguramente no. forme parte de estos acuerdos no. macro que eh, pero lo otro es esto se suma a un anuncio que hizo usted también de que una parte Eh, de colonia va a estar también eh, forestada. De, forestada destinada justamente a Como montes natales Como se ha Estata. dicho específicamente la zona oriental norte que es una zona particularmente agrícola ganadera en la actualidad va a ser forestada para que la los montes queden más cerca de la planta. O sea, más árboles, más árboles, menos producción, menos producción, más, más camiones, camiones, pero no solo los camiones son de un carácter invasivo, porque son más de la mitad del ancho. Y con una frecuencia de, se habla, acá tengo la resolución, para 286 viajes diarios de vehículos, al menos 146 se deberían realizar con unidades de tipo amigable. Ahora se habla de camiones amigables, que son los que tenemos en Uruguay. Y camiones no amigables. Un camión no amigable, cuando uno lo va a adelantar, no puede. Tiene que hacer cola. Y, además, y cuando se va a cruzar, tiene que apartarse a la banquina, porque el el ancho es más de la mitad de la ruta. Que además, por el propio largo, es muy peligroso pasarlo, porque uno no sabe este qué va a venir del otro lado. Qué viene otro detrás, exactamente. Exactamente. Porque del otro lado no se va a encontrar con un auto que viene de frente y que quizá, este por la propia distancia que tiene para poder pasarlo, se lo termine encontrando antes de poder este, claro, superarlo. Claro, exactamente. Leo más. Para 286 viajes diarios, el día tiene 24 horas. 286. Quiere decir que son más de 10 viajes por hora. Uh -huh. Die, más de 10 viajes por hora. Quiere decir que cada seis minutos está pasando un camión, ¿verdad? Sí, sí. De vehículos, al menos 146 se deberían realizar con unidades de tipo amigable. Las otras 100 serían de tipo no amigable. Si usamos palabras ambiguas, pero quiere decir un camión no no amigable, cuando viene de frente tiene que abrirse y por supuesto no se puede adelantar. Bueno, eso va a ocurrir y está autorizado. Además, no te... perdóneme, eh, Mació, uno no quiere esto para ninguna parte del territorio. Ahora, si están eh, tantos los ministros como eh, diferentes actores del turismo hablando de los problemas que estamos teniendo y que podemos incluso incrementar en la próxima temporada y en las temporadas venideras por la por el poco arribo de argentinos... Estos son nuevos obstáculos. Claro. ¿No es lo mismo hacer la ruta Colonia-Montevidea o Colonia-Punta del Este en dos horas, tres horas, cuatro horas, que demorar seis, siete horas? Claro. Es casi el tiempo que se pone a Mar de Plata. Sí, exactamente. Además, el peligro que significa, porque las carreteras han sido mejoradas para mayor velocidad. Yo acabo de venir de Salto en la ruta de Colonia asalto por el litoral, uh -huh. que es una carretera bellísima, pero es peligrosísima. ¿Por qué? Porque una mitad de camino en Frayvento se encuentra con la terminal de Bopicuá, de la otra planta de Celulosa, que hay una cola de 3 kilómetros de camiones esperando para entrar. Y en consecuencia, y más al sur, en, en conchillas está esta segunda planta. Entonces lo que hay es una conspiración contra el derecho ciudadano de libre circulación porque como lo reconoce la resolución ahora hay aparece un fenómeno de camión no amigable ¿qué quiere decir no amigable? que vos no te podés pelear con él porque tiene más fuerza y no lo podés adelantar tenés que chupar cola y los camiones no andan uno solo cualquiera que ande por la ruta se encuentra con cinco o seis camiones o vacíos o cargados igual en este caso son del mismo tamaño por más que estén vacíos o cargados son, son del mismo tamaño acá están las fotos, yo les traje las fotos son camiones con dos semiremoltes mm. con un largo que <risa> tiene algo así como 30 metros, 32 metros entonces Leo, le Estoy leyendo la crónica del diario La Colonia, que no es ningún revolucionario que sale en Mercedes. Uh -huh. Lo sospechosos lo llamativo, que el motivo en Motivideo, esta información no circula. En la radio no circula. Esto es un diario local, escrito en Colonia, con un periodista allá que está preocupado por la situación. Maciol, le propongo hacer la pausa y después bueno, profundizamos bueno. sobre esto. Seguimos conversando con el demógrafo Guillermo Mació con este tema que trae eh, de manera este, sorpresiva para nosotros este o sorprendente, porque no digo que uno no espera este tipo de decisiones por parte del gobierno porque estamos ya bastante cascoteados con decisiones en este sentido. Eh, pero digo cuando se ponen arriba de la mesa las capacidades que genera la inversión, ¿no? muchas veces no se ponen estas cosas que conspiran en contra de la gente. Yo le decía, ¿y el costo que va a tener para el mantenimiento de rutas? Y usted me decía algo que es claramente este muy superior en cuanto a costos, que es las vidas humanas que es muy probable que se cobre. Yo lo que quiero señalar es que es una concesión uh -huh. que lesiona la soberanía nacional. No son palabras huecas. Ahora los camioneros del Uruguay y los ciudadanos que andan por las rutas que transitarán estos camiones, corren un riesgo superior pero muy grave porque los camiones no andan de a uno, andan en caravana de tres y cuatro, cargados y con un ancho que supera la mitad de la ruta. Entonces, el riesgo para miles de ciudadanos, inadvertidos que salen a pasear o por razones de trabajo se duplica se aumenta pero, pero porque las cantidades límites que se ponen, que parecen límites son ridículos acá están las condiciones para 286 viajes diarios de vehículos imagínense 286 viajes diarios son más de 10 por hora por hora 286 viajes diarios sí, sí. al menos 146 se deberán realizar con unidades de tipo amigable quiere decir que la mitad de los camiones van a ser de tipo no amigable de esto que un camión de tipo no amigable tiene un ancho que no se puede adelantar y tiene una longitud que tampoco se puede adelantar porque son 12 semigremolques acoplados... ...a otro camión de carga... ...yo tengo las fotos acá... ...de un camión no amigable... ...entonces imagínense un camión largo... ...cargado de madera... ...con dos semigremolques enganchados atrás... ...es decir... ...se crea una congestión de tránsito... ...y se aumenta... ...un riesgo de tránsito... ...que está... ...ningún uruguayo está preparado... ...ningún país serio lo acepta... ...y que además en ridículo el control de pesaje de los camiones. En casi todas las rutas nacionales hay control de peso de los camiones. Y si uno está excedido de peso, lo multan. Estos camiones, por definición, no van a ser pesados porque, por definición, están con un sobrepeso de un tenso, de un tercio de su carga. Uh -huh. Entonces, ¿para qué controlarlos si no tiene sentido? Hay un elemento más que es el tema laboral. Yo... Eh no me animo a decir cuál será el número. Ahora, si antes para poder entrar a, a la planta de, de conchillas, uno llevaba un camión, era un chófer, ¿no? Pongámosle este un chófer por camión. Sí. Y de acuerdo a ese a ese dato que serían este 186 camiones, no, 286 camiones. Sí. Ahora, si se sustituyen esos camiones simples Por camiones triples se pierden dos puestos de trabajo. Claro. Por cada entrada, por cada ingreso. Claro, claro, Aunque el número de camiones va a seguir siendo el mismo, simplemente con mucha mayor capacidad de carga. Claro, pero es eso si... podrían sustituirse por tres camiones, pero no, se resuelve no. hacerlo con un camión solo. Con un camión. Con una zorra de tres. Lo que estes. nadie ha hablado todavía es de la capacitación de los choferes para conducir ese tipo de camiones, que acá no existen que se van a importar ahora. Sí, sí. Entonces hay todo un proceso de reciclado, de reformación, de la mano de obra, los choferes que trabajan en esto, que además tienen puntos fijos de lugares para descansar, no en cualquier lugar, hay lugares de parada, de aproximación, porque la congestión es tan grande, hay que imaginar estos 286 camiones, dónde estacionan de noche y dónde se descansa es una actitud demencial colonialista en extremo eh, colonialismo del siglo 21 que no repara en las condiciones de los habitantes y de, y de la convivencia con los ciudadanos de este país bien eh, sí ahí se, se pueden sumar también este yo, yo leo montes que... del plata se compromete a que en cualquier caso la cantidad de viajes con unidades no amigables en cada período de un año contado de septiembre a agosto de cada año sea menor a los registrados en el período de septiembre 2018-2019 no hay cantidad es que sea menor uno menos Monte del Plata no podrá superar el máximo diario miren para una tomada de pelo Monte del Plata no podrá superar el máximo diario de 360 vehículos por día a la planta de Punta Pereira. 300 No puede esperar la entrada de 360. Hay que dividir 360 por 24 horas y darse cuenta de la frecuencia de ingreso. Estamos en un estado de ocupación de camiones en el territorio oriental. Monte del Plata deberá proporcionar al Ministerio de Transporte un reporte trimital de los ingresos de unidades voy ah, a decir no lo fiscaliza el estado monte del plata le manda la lista al ministerio de transporte ni siquiera hay inspectores o, sea, o hay que sea, confiar en monte del plata que le va a dar monte el monte del plata le va a dar el número entonces es vergonzoso como se opera como se lesiona la soberanía ¿Y cómo se lesiona uno de los componentes principales de un país severano en el interior de su territorio? que es la libertad de circulación las 24 horas del día sin riesgo de vida o de muerte? Alguno puede decir, bueno, pero ¿ustedes qué quieren? Porque es una inversión que necesita ser más eficiente, necesita que entren más cantidad de troncos para hacer más cantidad de producción de celulosa y si no, se va y quedan... Que muy... se vayan... <ríe> que se vayan, ¿a dónde? No encontraron en la Argentina, no encontraron en Paraguay, no encontraron en Brasil un gobierno tan servil y tan anti-soberanía nacional como el del Uruguay. No están acá porque el Uruguay sea lindo. Es el único país que consiguieron porque en Entre Ríos hicieron montar la planta se armó un escándalo en la época de los Kirchner y tuvieron que echar marcha atrás. Entonces, no es por casualidad que están acá, por buenos que somos y por lindos, sino porque... Porque gusta el himno. O porque le gusta el himno, sino porque consiguieron las condiciones que la empresa imponía. Simplemente. Bien. Eh, Macío, estamos rumbo a, la, a otra pausa. Después quer queremos hablar también del tema de las elecciones. Queremos claro, hablar sí, yo también, de la pero, campaña electoral. A mí me parece que esto es muy importante uh -huh. porque demuestra cómo... cómo se entrega de a pedazos cada vez más profundos la soberanía porque la introducción de estos camiones como se reconoce no amigables no amigables quiere decir que cuando uno se enfrenta al camión corre riesgo de vida porque se lo pasan por arriba y ahí si a eso le sumamos el tren de UPM los 15 vagones los claro, eh, los no sé qué cantidad de metros que va 80 metros claro, creo que es pero... Este son... pero por lo menos el vagón el tren, el ferrocarril no es amigable con los vecinos pero la ruta es segura pero acá la ruta se convierte en una trampa de muerte para miles de ciudadanos porque la madera que va a Monte del Plata viene de paysandú y desde La Valleja, o sea la mitad del Uruguay va a estar invadido, yo que ando en las rutas nacionales otro otro elemento adicional los sí. camiones no andan solos andan en caravana de 3 y 4 así que adelantar un tren de camiones de esto es imposible la ruta que une que la conozco muy bien la ciudad de Trinidad con la ciudad de Cardona que es la cortada que tiene cuestas que pasa todos los cerros de Ojomín es una sierra de serranía baja es absolutamente imposible adelantar camiones porque van 3 o 4 juntos imagínense ahora tres o cuatro camiones juntos, no se puede pasar. Usted tiene que ir chupando rueda Mació, pausa y seguimos. Muy bien. Bueno, seguimos conversando con Guillermo Mació un, unos minutos. La campaña electoral, eh, Mació, ¿cómo la está viendo? ¿Qué cosas le parece que pueden ser como el, el, el tono o el paradigma, digamos, de campaña electoral de, de, de estas elecciones nacionales? Eh, del año 2019 ¿cuáles serían los elementos sustanciales? Eh... bueno no ha habido antes en la historia electoral del Uruguay de los últimos tiempos una proliferación de candidaturas de todo tipo como ya lo dije en una audición anterior eh, nos encaminamos al estado corporativo el estado corporativo es que los ricos millonarios se consideran con atributos suficientes por el hecho de tener fortuna a gobernar y ser electos. Por eso toda esta cantidad de caras lindas con mucho dinero que hacen propaganda para senador, vicepresidente, nunca la opción electoral ha tenido tal diversidad. Los partidos tradicionales han sido sobrepasados. Entonces, primera cosa, es una feria con mucho más cajones de fruta y verdura en el que el ciudadano no sabe qué elegir, todos son promesas de gente linda. Si uno escucha los discursos, los discursos son vacíos de contenido. Lo único que prometen son todo la misma cosa. No hay proyectos políticos. Pero hay un fenómeno nuevo que yo he estado investigando y que lo voy a presentar en forma pública haciéndome responsable exclusivamente yo. Y es de que el Frente Amplio desesperado por mantener su caudal electoral es un poco el que ha estado detrás de el partido Cabildo abierto parece una herejía lo que estoy diciendo en los micrófonos es mi exclusiva responsabilidad pero si uno estudia para atrás la historia política el proceso que llevó al general manini, a ser cuestionado, discutido y una salida abrupta pasado a retiro y a los 15 días se constituye en un partido político todo a una velocidad de luz uno pone a pensar qué cosas en común tiene la cúpula del frente con el general Manini y los une una organización secreta que está por encima de las ideologías políticas y entonces creo que es una jugada política para, eh, aparentemente divididos, captar el voto de las Fuerzas Armadas y todo lo que es la tendencia militarista en el Uruguay, que votando a este candidato, que es autónomo, en realidad no lo es. Por lo tanto, me parece que estamos ante un fenómeno nuevo de pactos secretos entre cúpulas políticas con aparentes discursos distintos, pero que capta en una en un contenido ideológico bien definido una fuerza que no molestará al frente, no molestaría al frente. Y el frente puede tener un competidor menos en esta dirección política. Ahora, Maceo, parece eh, absurdo. Claro, por eso vamos a tratar de desentramar porque muchos se pueden preguntar, yo capaz que también me lo pregunto un poco, ¿por qué el Frente Amplio generaría una fuerza una fuerza fuera de su espacio político, fuera de su lema para captar votos en vez de integrarlo a su lema y de tener una fuerza de Marín y Ríos, obviamente alguno dirá, ah, pero Marín y Ríos no va a estar dentro del Frente Amplio por cómo es su concepción y tenerlo dentro del Frente Amplio y ahí le acumularía para dentro del propio Frente Amplio. Pero hay que recordar que ambos pertenecen a una estructura de poder superior no pública. Uh -huh. Y si uno rastrea paso a paso cómo se armaron las desinteligencias entre el comandante jefe del ejército y el presidente de la república, que fue una cosa menor, circunstancial, de una ceremonia donde se tocó una marcha y tan repentinamente se va... ...es dado de baja... ...pasa a retiro... ...y a la semana crea su partido... ...hay que ser o muy rápido... ...o eso venía preparado... ...y una fuerza política... ...que aglutina por sí... ...por convocatoria de pertenencia... ...a un sector... ...muy específico del electorado... ...es una... ...es una maniobra importante... ...que se decidió... ...en otra esfera de poder... ...no en una asamblea de militantes... ...y en este país... Se han decidido muchas opciones políticas, y como por ejemplo el pacto del clonaval del cual todo el mundo habla y no se sabe que se resolvió. Y eso esa decisión, poniéndolo como bueno que sea así, ¿no debilita también al MPP, al espacio de Mujica, que claro. que en su momento captaba gran parte del voto militar, el claro. voto que hoy está asociado... Estamos hablando en generalidades, ¿no? este No es que todos los votantes del MPP sean militares o afines a, a la línea de Manini-Ríos, pero se asociaba siempre a, a un ala del de, de MLN muy cercana a, al justamente a, a los militares, a los, a, al cuerpo de... Ah, ¿No sale ahora? Al, al, al, al batallón de Artigas. Eh, bueno. ¿Los blandingas? No, no, este... Hay una analogia eh, militar que sí pero se asociaba mucho al mpp como que tenía llegada con eh, los los soldados principalmente y esto nos no podría conspirar también en contra de ese sector político del frente pero de hay que reconocer cuestionó que el efecto o edad en el señor mujica ha hecho su efecto el propio mujica se ha retirado porque es consciente de su que decadencia uh -huh. inexorable biológica el liderazgo que tuvo Mujica ya no lo tiene entonces él mismo ha tomado una posición de apartamiento de manera que lo que yo creo que hay ahí es un pacto que vaya a saber qué condiciones tiene que asegura con un perfil nuevo, inédito aparentemente discrepante pero que encierra un voto un voto disciplinado uh -huh. que va a aportar de alguna manera sino un socio permanente una un grupo de gente que no conspira contra el poder que uh -huh. tiene el presidente Vázquez, que es como todo el mundo sabe, un prominente masón. Uh -huh. Tenientes Entonces, de Artigas si es la logia que, que no me salía Tenientes de Artigas. Entonces, esas cosas Están en la mesa de discusión, no los difunde los medios informativos, pero el juego político en esta disputa a muerte, a vida a muerte, para la sobrevivencia del frente, suponiendo que el frente no consigue el triunfo electoral presidencial, es una fuerza que tenderá a disolverse. ¿Por qué? Porque es una coalición accidental de fuerzas antagónicas que fueron y que en un momento, por conveniencia y por el artificio de Sereñi, las unió, formó un cuerpo político, pero ha pasado mucho tiempo, la fuerza está desgastada, vienen nuevas generaciones. ¿Cuál es el eje ideológico que une al Frente Amplio? Ninguno. No hay un eje. Eran pertenencias a grupos distintos. La democracia cristiana disfrazada de Asamblea Uruguay, ¿qué queda después de Astori? Astori el candidato más anacrónico aquí y el presidente y el ministro de economía que más largo que tiene en la historia de América se desarm se desarmoniza, se desarticula unas fuerzas políticas que han estado vigentes por un efecto demográfico de envejecimiento. ¿Me explico? Sí. Hay un proceso de degradación biológica que es la edad, el envejecimiento que afecta a fuerzas que eran consolidadas y que ahora tienden a digregarse. Mació, le propongo hacer una última pausa, después venimos para un bloque más. Yo, perdón, reconozco que es una irreverencia lo que estoy diciendo, no, no, pero un poco para sacudir la cabeza de que la gente piense. Bueno. Últimos minutos con Guillermo Mació. Un saludo a Mació y todo el equipo por esos aportes necesarios. Les mando para que sea un comentario el trasiego de eh, chinos hacia Argentina sin documentación legal. Salió publicados en, eh, en varios diarios. Nos mandan allí a unos recortes. Manda Humberto esta información. Eh, acá me manda también eh, el, el Juan de Paula, que es teniente de Artigas. Sí, sí, eh, recién lo, lo, lo recordábamos. Eh, bueno, vinculado justamente a, a este tema. macio mientras algunos eh plantean, bueno, hola Maceo y compañía con esta noticia me acuerdo del ex presidente Mujica cuando dijo que Colonia era un jardín europeo. Manda analía de Tarariras. Eh, bueno, en contraste, ¿no? de lo que veía Mujica eh dice, "Está bien escuchando a Guillermo Maceo, camiones triple remolque para romper carreteras y bueno, te ponen radares para controlar la velocidad, capaz que te ponen radares para controlar las roturas de carretera, jajaja, ja, ja, festejen uruguayos, dice eh, otro oyente, cuando vuelvan los camiones vacíos y otros vayan llenos, se van a cruzar en la ruta los camiones triple remolque y no entrarían en la ruta, van a entorpecer mucho el tránsito, romper la ruta, saludos, manda Gastón, algunos de los mensajes que han llegado, hasta el momento bueno muchas gracias a los losyentes por siempre eh, enriquecer nuestras modestas intervenciones creo que a mí me, me hace mucho bien escucharlos Bueno creo no y, y quería plantearle en este escenario donde usted plantea una teoría este, sobre cómo algunos actores se mueven ¿no? la elogia amazónica los tenientes de artigas y algunos otros actores políticos, ¿A nosotros qué nos queda? Porque da la sensación de que es todo tan grande, ¿no? Lo manejan sí, estructuras tan claramente. gigantes que es inalcanzable, que es algo que no, no podemos jugar. Bueno, tenemos que jugar con la militancia y con la conciencia bien abierta, leyendo la realidad, denunciando. Porque justamente los acuerdos de por debajo de la mesa uh -huh. son los más perniciosos. Lo que ha hecho el presidente Vázquez, con los camiones y la eh, la claudicación de ante los gerentes que vinieron a visitarle para pedirle eso, que eso fue lo que hicieron. Es un tra una traición a la patria. El presidente Vázquez capaz que lo hizo con muy buena voluntad por lesión el interés de los ciudadanos y los condena a vivir con un riesgo creciente en las rutas nacionales que son usurpadas uh -huh. por una tecnología capitalista, hipercapitalista invasiva que se le importa tres rábanos los que viven en el país porque son mentalidad colonial capitalista de última generación uh -huh. no les importa nada Y cuando dice militancia, este ¿a quiénes estamos convocando? A todos. a todos Primero, la primera cosa que tienen que saber los montevideanos, la mayoría de los escuchan, que la ciudad peor informada del Uruguay es Montevideo. Porque está monopolizada por dos o tres informativos de la televisión que sirven para idiotizar a la gente. En todos canales de los más de mayor audiencia gastan de una hora de informativo de 35 a 40 minutos contando hechos de sangre todas las noches. La gente está intoxicada con información de sangre, de delitos, de delincuencia y no le cuentan la realidad de lo que pasa en el país. Sin simplemente hay que boicotearlos, boicotearlos y no verlos, defenderse Porque la información que se difunde en Montevideo es menor y perversa. Y la repiten un día, dos días. Un hecho de sangre está una semana repitiéndose todos los días. Y las cosas importantes no se informan, como están. Yo no tengo la verdad. Yo lo único que busco es leer la realidad del Uruguay. Informarme, saber lo que pasa en el país. El país es mucho más grande que Montevideo. Y la suerte de Montevideo está condicionada a la suerte que corre el país. Y el país va por un mal camino porque hay una política de enajinación de la soberanía nacional. Las fronteras uruguayas están todas perforadas por ausencia de control fronterizo en el río Uruguay. Ayer estuve participando en una charla eh, de, de docentes, de magisterio, con eh, padres uruguayos. Y una de las realidades que, que se planteaban ahí, este esto lo traigo muy entre paréntesis, pero me acordaba mucho de usted, es eh, lo que está pasando en las escuelas con la diversidad de, de culturas que se encuentran. Claro. Y algunos decían como que era algo positivo, porque había un intercambio, eh, porque había este bueno que, que tomar eso como parte de la integración cultural y... Y el problema que planteaban algunos docentes es que eso es válido como visión. Ahora, eh, lo importante es que los niños salgan aprendiendo a leer y a, y a escribir. Que ahí no es un lugar de socialización, no es un lugar de hacer amigos, no es un lugar de eh, solamente, ¿no? O sea, también tiene que estar eh, la cuestión afectiva, la contención y seguramente la relación entre los pares. Pero que había otros elementos que no estaban siendo analizados, que no estaban poniéndose herramientas suficientes para, justamente, que los niños de otros países, con otras culturas, hasta, este en algunos casos, con otros idiomas, puedan eh, salir de la escuela sabiendo aprender y escribir, en, y aprendiendo también este, de la cultura, Eh, o sea siendo culturizados además de socializados y sí. en, en esa institución que está hecha con esa herramienta como como esa herramienta justamente la de poder proporcionarles la cultura a, a todos los habitantes ¿no? pero bueno me acordaba a usted le quería hacer este comentario bueno, antes pero, de pero eso está muy bien pero el uruguayo y el montevideano en particular se han cerrado porque se han puesto repetidores de lo que los medios informativos le venden Y yo creo que hay que desarrollar, sobre todo en la audiencia montevideana, una actitud crítica de la chatarra que le entregan los grandes medios informativos. Uh -huh. Hay algunos diarios que uno lo tiene que tomar con la punta de los dedos porque el asco que traen adentro es, es repulsivo. Y porque se cree se quiere crear una conducta dependiente del chisme y no de la información y menos de la formación. Macío, muchas gracias por estos bueno, minutos con nosotros. gracias a la audiencia. Perdonen las herejías que cometo, pero no puedo. Seré condenado por la Inquisición en cualquier momento. Igual quien sabe, ¿no? Igual ¿Eh? yo saber quién sabe. Bueno, muchas gracias. Pausa.